Buen día, compas de Latínco, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo, soy vecino de General Rodríguez, integrante también de la Asamblea Ambiental de acá de la ciudad. Bueno, comentarles que en el día de ayer, 22 de septiembre, después de un largo proceso de lucha de más de dos años, hemos logrado que el Consejo Deliberante de la ciudad apruebe por unanimidad una ordenanza que regula el tema de las fumigaciones con agrotóxicos que se utilizan en las producciones agropecuarias acá en el distrito. Hasta el día de hoy. No existía ninguna normativa local que regule esa cuestión, lo que permite que, que se realicen fumigaciones incluso a metros de las viviendas, como sucede, por ejemplo, acá en el barrio donde yo vivo.、Eh, esa situación, obviamente, nos expone a serios problemas de salud. Somos conscientes de las graves consecuencias que, que la exposición a este tipo de agrotóxicos puede llegar a tener. Por ese motivo, desde hace años que Muchos vecinos, vecinas y organizaciones nos venimos impulsando la necesidad de, de una ordenanza, una legislación local que regule y, y ponga un límite a esa situación.、Eh, en el año 2020 nos quisieron meter entre gallos y medianoches、eh, una ordenanza que había sido consensuada con, con la sociedad rural de acá del, del distrito.、Eh, Una ordenanza que limitaba solamente a 200 metros de las viviendas la posibilidad de que se fumigue. Nos opusimos a, esa, a ese proyecto de ordenanza. Finalmente no, no fue aprobado. Y bueno, después de un larguísimo proceso de, de lucha y de debate de estos, en estos dos años, bueno,、eh, hemos logrado una ordenanza que pone límites de 1.095 metros basado en un fallo judicial de la ciudad de Pergamino. Eh, la, la posibilidad de que se realicen ese tipo de fumigaciones. En los últimos días hubo una fuerte presión de parte de los sectores vinculados a los grandes productores rurales del distrito hacia los concejales para que la ordenanza no se aprobara. De hecho, otro dato interesante a destacar es que en la misma sesión de ayer se aprobó también por unanimidad,、eh, con el consenso de todos los concejales de todos los bloques. Eh, la elevación de una carta de repudio y de pedido de esclarecimiento ante ciertos mensajes que se difundieron de parte de esos sectores,、eh, manifestándose en contra de la aprobación de la ordenanza con tonos abiertamente racistas y discriminatorios. Así que eso fue otro de los puntos a destacar de, de la sesión de ayer.、Eh, en nuestro caso, no nos conformamos con esto, con esto solamente, entendemos que, que las fumigaciones. Incluso esas distancias seguirán afectando.、Eh, nosotros apostamos por una producción agropecuaria que, que no contamine, no envenene, no saque ni mate. Pero bueno, en lo urgente entendemos que es、eh, un, un alivio、eh, ante la posibilidad de que nos sigan fumigando en las caras.、Eh, así que, bueno,、eh, contentos por, esta, por este logro de la lucha. Ahora seguiremos exigiendo su reglamentación, que llevará un tiempo y la aplicación efectiva. Y bueno, estaremos、eh, encima de ello para, para lograr que, que se cumpla definitivamente la ordenanza. l e mando un saludo, muchas gracias.